hay ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma hay dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito Sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y a dar un polvito